Cuentos de hadas españoles. El vestido de novia bajo el mar Había una vez en el reino de Jerabón Un caballero llamado Monet Era joven, valiente y atractivo Pero su rey Claude, malvado y avaricioso Nunca reconocía sus méritos Monet tenía un caballo llamado Godot Godot no era un caballo normal Tenía el poder de la sabiduría Una tarde, Monet y Godot estaban en el bosque. ¡Oh! Hace un tiempo precioso y el sol brilla. ¿Qué te parece, Godot? ¡Es hermoso, amo! Adentrémonos más en el bosque. Allí podremos comer algunas vallas. Godot galopó por el bosque y Monet buscó vallas. De repente, Monet encontró una pluma brillante. ¡Oh! ¡Qué pluma tan bonita! Parece que estoy sosteniendo fuego, pero la mano no se me quema. Esa es la pluma de un extraño pájaro de fuego. No todos consiguen una. ¡Oh! ¿De verdad? Se la llevaré al rey Claude. Por fin me apreciará y me recompensará con montones de oro. Amo, sé que quieres ganarte el aprecio del rey. Sin embargo, te recomiendo que no le entregues esta pluma Pues no traerá más que problemas Godou, ¿crees que esta hermosa pluma podría traernos problemas? Yo creo que solo nos traerá riquezas mm, Eso depende de vos, amo Yo creo... Yo creo que es una gran idea Vamos, Godou Godow y Monet galoparon de regreso al reino para poder mostrar lo encontrado. Monet le presentó la pluma del pájaro de fuego al despiadado rey. Majestad, he encontrado esta hermosa pluma del extraño pájaro de fuego para vos, pues representa vuestro prestigio. Muy bien, Monet. Esto sin duda es un acto de valentía, pero no es lo único que puede demostrarlo. <risa> habéis traído una pluma también podréis traerme al pájaro <ríe> traedme al pájaro o os lanzaré a la guarita de los leones Monet se quedó perplejo ante la petición del rey le resultaría imposible entregarle al feroz y poderoso pájaro Monet salió de la sala y lloró ¿qué ocurre, amo? el rey El rey me ha pedido que capture al pájaro de fuego. ¿Cómo voy a traerle a esa magnífica criatura? ¡Me va a arrojar a la guarida de los leones! Tranquilo, amo. Yo te ayudaré. Pídele al rey que nos traiga cien bolsas de maíz con el que cubrir el amplio campo de la aldea y así conseguirá su pájaro. Monei acudió al rey para pedírselo. ¿Maíz? De acuerdo Al día siguiente, el rey Cloth envió a sus hombres a esparcir el maíz por el campo Ahora debemos esperar hasta la tarde Godot y Monet esperaron pacientemente De repente, vieron una sombra sobre el campo Miraron hacia arriba y vieron al glorioso pájaro de fuego que venía a comer el maíz ¡Hala! Observaron con asombro hasta que Godot dijo Traed la red Monet tomó la red y atrapó al pájaro de fuego en un santiamén Y se lo llevó al rey con orgullo Aquí tenéis, el majestuoso pájaro de fuego que antes pertenecía al cielo ahora os pertenece ¡Qué hermoso! Sois muy valiente Pero la prueba no ha terminado Si me habéis traído al pájaro, podréis traerme a la princesa Basilisa que vive en la costa Traedmela, si no, os espera la guarida de los leones <risa> Monei esta vez sintió miedo He podido engañar a un pájaro, pero hacerlo con una princesa será imposible Monei habló con Godou de aquello Godou asintió y dijo Eso no será un problema, el problema está por venir Pídele al rey la pócima de aliento de dragón Una tienda de campaña y rosas Haremos que la princesa se duerma Y Monet pidió aquello El rey Clot se quedó perplejo Pero le entregó a Monet lo que pedía Monet y Godot viajaron a la costa Y allí vieron a la princesa Basilisa Cantando una dulce melodía En una barca plateada con remos de oro ¡Oh, hermoso sol que brilla sobre mí! ¡Oh, hermosa naturaleza que me embeleza! Monet miró a la princesa con asombro Pues nunca había visto a una persona tan hermosa ¡Rápido, prepara la tienda y coloca las flores! Pronto la princesa volvió a la orilla Para entonces Monet y Godot habían preparado la tienda y la esperaban ¿Queréis estas flores, Alteza? Las he recogido para vos ¡Oh, qué maravillosas! Las rosas son mis favoritas Monet le entregó las flores y ella las olió Pero lo que ella no sabía Es que los pétalos estaban bañados en la pócima de aliento de dragón Al olerlas, se sintió mareada mm. oh, ¡Oh, qué sueño tengo! Monet la sujetó cuando caía inconsciente Godot y Monet galoparon hacia el reino con la princesa Cuando entraron al reino, el rey Cloth se puso eufórico ¡Que suenen las campanas de boda! ¡La princesa ha llegado! Los hombres del rey tañeron las campanas, lo que despertó a la princesa Basilisa ¡Oh! ¿Dónde estoy? Estáis con vuestro ¿Prometido? <risa> ¿Prometido? Sí, querida princesa, seré yo con quien os caséis ¿Qué? No puedo casarme ¿Por qué no? Podré casarme si tengo mi vestido de novia Oh, no os preocupéis, os traeré a los mejores costureros reales para que os hagan un precioso vestido Lo siento mucho, majestad, pero mi vestido de novia es el más maravilloso y no puede reemplazarse Lo guardo en el fondo del mar bajo la roca más grande Y solo me casaré si me lo podéis conseguir Monei, ¿Habéis oído lo que ha dicho? Traedme el vestido de inmediato y esta vez no cumpliré con ninguna de vuestras peticiones Conseguidme el vestido o os lanzaré a la guarida de las pitones <risa> Monei se quedó perplejo y Godou lo había escuchado todo Ya está Sé muy bien lo que tenemos que hacer Godou galopó rápidamente hacia la costa ¿Qué qué estás haciendo? Espera y verás U -ui -u. U -ui -u. ¿Pero qué? qué estás haciendo, Godou? U -ui -u -ui -u. U -ui -u. Repentinamente las olas se volvieron más fuertes Y apareció una gigantesca langosta Hola, Larry Godot, amigo mío, qué alegría verte después de tanto tiempo Dime, ¿qué es lo que necesitas? La princesa Basilisa va a casarse Ah, has venido por el vestido de novia Exactamente Larry bailó en el agua Y al hacerlo, aparecieron dos grandes langostas más en la superficie Bien, vamos a ayudarlo Pero solo los más valientes pueden llegar hasta él. Iré con vosotros para traer el vestido. Larry asintió y le dio a Monet una botella de poción mágica. Aquí tiene. Esta es la poción para respirar bajo el agua. Trágatela y podrás respirar bajo el agua. Monet se bebió la poción mágica y se sumergió. Mientras nadaban, Monet avistó una gran roca. La levantó con facilidad mientras las langostas recogían el vestido ¡Allá voy, rey Claude! Monet salió del agua y las langostas le siguieron ¡Ah, por fin el vestido! Ya casi hemos llegado al fin de nuestros problemas ¿Casi? ¿Por qué casi? Porque tenemos un último problema que resolver Muy bien ¡Mucha suerte! ¡Nos vemos en otra ocasión! ¡No! Necesito un último favor ante este problema. ¿De qué se trata? Godou le contó a Larry, la langosta y a Monet todo lo que había planeado. ¿Eso es todo? ¡Se trata de una labor sencilla! ¡Venga, vámonos! Godou y Monet regresaron victoriosos al reino. Su majestad y alteza El vestido de novia de la princesa recogido del fondo del par como ordenasteis Espero que os complazca <ríe> Genial Ahora la princesa se convertirá en mi reina El rey y la reina viviremos felices para siempre <ríe> Pero solo os lo entregaré si os disculpáis ante el reino ¿Disculparme? ¿Por qué? Soy el rey más grandioso. ¿Y vos me pedís que me disculpe? No lo haré. ¡Bah! Entonces no tengo otra opción. De repente, las langostas irrumpieron en la sala, repiqueteando con sus pinzas. ¿Qué hacen esas sucias langostas aquí? ¡No somos sucias a por él! Las langostas fueron a por él y el rey salió corriendo. ¡Alejaos, tontas langostas! ¡Guardias, a por ellas! Los guardias corrieron hacia ellas, pero éstas los apartaron de su camino. Persiguieron al rey hasta el balcón y así las langostas lo atraparon. ¡Decidlo! ¡Decidlo! Oh, oh, oh, vale... Vale, he sido un rey malo y desleal. Pido disculpas. ¿Y renunciad? No. Uh, vale, uh, vale, pues renuncio. Perfecto. Ahora que lo lleven a las mazmorras. Llevaron al rey Claude a las mazmorras y lo encerraron. ¿Debo enfrentarme a algún problema más? Uh... Creo que no. La princesa Basilisa le dio las gracias a Monet. ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, valiente y joven hombre! No me lo agradezcáis. Han sido mi amigo Godou, el caballo poderoso, y Larry la langosta, y su equipo, quienes nos han ayudado. La princesa Basilisa sonrió y asintió, mirando a Godou y a Larry. Pero, princesa, ¿puedo preguntaros algo? ¡Claro que sí! ¿Por qué accedisteis a casaros cuando sabíais que os habíamos secuestrado? Ante aquello, la princesa Basilisa se rió. Y Larry también. <risa> <risa> Monet y Godot estaban confundidos. ¿Pero qué sucede? Bueno, veréis. La razón por la que guardo mi vestido de novia en el fondo del mar... Es para asegurarme de que me casaré solo con alguien que me guste. Mi vestido ha estado custodiado por mi querido amigo Larry todo este tiempo. ¿Larry es vuestro amigo? Sí, y él sabía que si no era yo quien acudía por mi vestido, entonces alguien me estaría obligando a casarme. Y es por eso que Larry tendría que venir a rescatarme. ¡Ah, ya! ¡Oh! Y así termina nuestra historia Monet se convirtió en rey de Yerabon. Comenzó a visitar a la princesa Basilisa con regularidad Y se convirtieron en buenos amigos Y en cuanto a Godou y Larry Bueno, vedlo por vosotros mismos ¿Sabes? Podías haberme contado todo el plan de la princesa en lugar de esperar hasta el gran final. Solo quería mantener el privilegio de mi amistad con la princesa. Por supuesto. ¿Y qué pasa con nuestro vínculo y nuestra amistad? ¿Haces que me sienta...? ¡Oh, otra vez no!